Bueno, las sensaciones son muy buenas, creo que eh, nos llevamos una victoria bastante importante para eh, nuestros, nuestros intereses, la lucha de, en el playoff, eh, seguimos ahí apretando, iba a ser un partido difícil, lo sabíamos, porque Brogan también tenía que, que ganar y, y bueno, al final no nos pudimos llevar con bueno, con el triple mío ahí al final y bueno, la verdad que muy contento por, por la victoria y por el partido personal eh, eh, que tuve. Eh, bueno, el, el récord, la verdad que es un orgullo para mí poder eh, ser el jugador eh, del Canarias con más partidos en la CB. Eh, nunca lo hice pensado en el momento que llegué eh, al Canarias que me convertiría en esto, así que eh, bueno, eh, estoy muy muy feliz de, de, de tener ese, ese ese lugar ahora mismo. La lucha por el Bleo seguimos ahí, seguimos vivos, que eso es lo, lo importante. Eh, el equipo este va Eh, va a luchar hasta el final por nuestras opciones y bueno tenemos que ahora ya pensar en el partido del sábado y tratar de de conseguir otra victoria y bueno seguir empujando por por esa por esa posición dentro de, del playoff bueno Gradoiro es un equipo eh, que juega un poco mmm, al contrario de los demás eh, no juega mucho pick and roll tiene muchas salidas para para tiradores y bueno es importante de que de que sus de sus tiradores no no encuentren no encuentren bueno facilidades a la hora de anotar que que estén incómodos y bueno creo que por ahí eh, va a estar la clave de partido lo que podamos hacer en defensa eh, para evitar sus sus su tiros de tres puntos.